¿Qué tal queridos amigos? Un nuevo día estamos con todos vosotros desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Es un placer, es un privilegio para todo el equipo de Radio Adventista poder compartir con vosotros los próximos 58 minutos de programa en directo para todo el mundo. Esther, Antonio y un servidor, estamos... ...como siempre con vosotros y hoy es jueves... ...y seguro que si os pregunto qué programación tenemos hoy... ...o la sabéis de memoria casi mejor que yo... ...yo tengo que pensarme un poco qué tengo que hacer... ...hoy es jueves tenemos las recetas del mundo... ...así que, ¿qué vamos a tener hoy en nuestro programa? Pues mirad, vamos a empezar con el caleidoscopio. ...un tema importante, triste, pero para reflexionar... El 40% de los muertos en accidente de tráfico dio positivo en drogas o alcohol. Un tema importante, candente, de pura actualidad en el día de hoy. Después del cardioscopio tenemos como cada día la selección musical que... Antonio nos trae ¿eh? y, que, y que prepara para nosotros, la escucharemos y después pues tendremos ese ratito diario matinal de las efemérides que pasó un día como hoy pues siglos atrás, siempre comentamos pues lo que pasó de, de hechos importantes a lo largo de la historia los siglos pasados incluso efemérides próximas será con Esther, Antonio y también un servidor Y ya cuando lleguemos a las 11 menos 20 aproximadamente, menos 22 minutos, pues tenemos la oportunidad de ir a las recetas del mundo. Eh, la verdad es que es una sorpresa, ni sé de qué se va a hablar, ni sé de dónde viene la receta, así que, ah, bueno, me pasan, me pasan la chuleta. Eh, vamos a hablar de guacamole, hoy eh, Cocina del Mundo curiosidades de México ¿Veis, veis lo que es el directo hace un segundo no sabía de qué íbamos a comer hoy y yo, vamos a comer guacamole así que eh, os invitamos a todos a que estéis con nosotros y cuando lleguemos ya pues finalmente sobre las, eh, el curso horario de las eh, 11 de la mañana pues terminaremos con un texto bíblico que nos haga reflexionar, nos ayude a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y acabar el programa de hoy ¿qué te parece? ¿te quedas con nosotros? ¿te gusta la programación? nos sentiremos privilegiados si te quedas con nosotros Saludamos a todas las emisoras de FM, de Radio Adventista, repartidas por todo el país, eh, del norte a sur, de este a oeste, gracias por estar ahí, gracias a todos los responsables locales de Radio Adventista, nos sentimos privilegiados por todos ellos. La emisora de Vigo, de Bilbao, todas las del. Eh, la del levante español. Y hoy, ¿por qué no? Nos acordamos de la emisora que tenemos principalmente en la empresa Granovita, la empresa hermana de productos alimenticios Granovita, que también tenemos una emisora de FM para la zona de cobertura. A todos ellos, al director de Granovita, le enviamos un cordial saludo y a todos los que hacéis posible que en la zona de Balduso haya una emisora de Radio Adventista. Queridos amigos, gracias por estar ahí y también a todas las emisoras que se conectan con nosotros a través de Seven de Radio en el continente americano del norte al sur. Gracias por estar ahí. Buenas noches para algunos. Buenas madrugadas para otros y sobre todo eh, a, esas, a esos médicos y enfermeras que sabemos que nos escucháis, que estáis haciendo guardia en los hospitales de madrugada en el continente americano. Gracias por escucharnos cuando tenéis un ratito. Os enviamos un cordial saludo a todos desde Radio Bictista en España. Aquí son las 10 y 5 minutos. Un precioso día, nos ha dejado la lluvia y simplemente deciros que a vosotros que tengáis una buena guardia médica, que no os complique mucho la vida y escucharnos si tenéis un ratito, ¿vale? Contamos con vosotros. Comenzamos, comenzamos el programa de hoy. 40% de los muertos en accidente de tráfico dio positivo en alcohol o en drogas. Más del 55% de los que dieron positivo en drogas habían consumido cocaína. El grupo de edad con mayor riesgo para este tipo de eh, infracciones de tráfico son los que superan en tasas del alcohol y están comprendidos entre 31 y 50 años. Y a veces hablamos solo de la juventud. Con 31 años ya se tiene una edad suficiente para saber perfectamente que el alcohol y la droga son malos ayudantes y consejeros en la conducción. El 40% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en el año 2008 dio positivo en alcohol, drogas y psicofármacos, el mismo porcentaje que en el año 2007, según un estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses realizado en Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife. Durante la presentación del informe, el director eh, del organismo, Antonio Gómez, calificó los resultados de preocupantes y concreto que un 78% de positivos fue por alcohol, el 13% por psicofármacos como antidepresivos y un 37% por drogas, siendo la cocaína la más frecuente. Así, en el 55,5% de los casos la droga implicada fue la cocaína, en el 29% de los casos fue cannabis, en el 8,4% fueron Eh, opiáceos y el 6,7 de los casos fueron anfetaminas. Sobre estas cifras Gómez recordó que España es uno de los mayores consumidores de cocaína y esta droga cada vez más consumida por un mayor tipo de personas. Respecto al alcohol, el informe destaca que el 63% de los fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol. Superaban la tasa del 1,4 gramos por litro en sangre. Una cantidad de alcohol superior a los 1,2 gramos litro en sangre que el Código Penal considera delito y castiga con prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Asimismo, Gómez destacó que el grupo de edad que da con más frecuencia tasas de alcohol superior a los 1,2 gramos litro, es el de 31 a 51 años. Y aquí es donde me ha llamado profundamente la atención. Cuando las compañías de, de seguros eh, pues ponen sobreprimas para los seguros de menores de 25 años, menores de 27, menos de edad, resulta que el grupo de mayor riesgo en la carretera que se ve afectado por el consumo de alcohol Y de drogas son los que comprenden la edad de los 31 a los 50, que finalmente es la edad de hiperactividad de trabajo y una edad donde ya se han formado hogares, donde ya se tiene familia. Es decir, es una edad importante que me ha sorprendido, sinceramente, en el informe que publican hoy todos los periódicos digitales de nuestro país. Porque la edad debería de ser una edad de reflexión y una edad de profundas decisiones y no estar dentro de este ámbito tan complicado del alcohol y la droga y sobre todo una persona con 31 años hasta 50 sabe perfectamente que conducir bajo los efectos del alcohol y de la droga no solamente pone en peligro su vida también el de sus hijos, sus acompañantes y las personas que van con él en el coche como aquellos que se ven involucrados en un accidente de esta magnitud me alegro por la juventud que no se ven tan involucrados en este problema ellos han aprendido que cuando tienen que ir en grupo, uno no bebe, uno no consume y conduce y el resto pasan la noche consumiendo. Pero ¿qué pasa con los que tienen de 31 a 50 años? La verdad es que es una edad en la cual deberíamos ser mucho más reflexivos y tener mucho más cuidado. Pero así son las estadísticas y así es lo que nos dicen de los accidentes del año 2008. En general, nos sigue diciendo el artículo... Cada 4 de cada 10 fallecidos que dieron positivo en cualquiera de las sustancias analizadas tenían una edad que comprendía esta franja. Frente al grupo de edad de 21 a 30 años y los mayores de 50 que dieron positivo, solo en un 25% de los casos. Fijaos, estamos hablando de un 50% más en el caso de esta franja de edad. En el caso concreto del alcohol y las drogas, el mayor número... De positivo lo dan los conductores de 31 a 50 años, seguidos de los de 21 a 30 y de los mayores de 51 años, siguiendo el grupo de menos de 20 años, los que menos positivo en alcohol dan. La verdad es que no, no me podía imaginar que el, el artículo, las estadísticas, fuese En esta dirección siempre tenemos el estereotipo de que la gente joven, los más jóvenes, son los que más consumen droga, más alcohol. Sin embargo, han sido mejor enseñados y mejor formados. Fijaos, los jóvenes de 21 a 30 años no son los que más accidentes tienen, pero de los que tienen, la mitad ocurren en fin de semana. Eso sí que es cierto también. Desde el año 2005, el número de casos investigados como resultado negativo o con una tasa de alcohol inferior al 0,3 gramos litro se ha mantenido relativamente constante en torno al 60%. Sin embargo, por tipo de droga se nota que los positivos de alcohol han descendido de un 34% en el 2005 a un 30% en el 2008. Mientras que las autoridades que han hecho el estudio apuntan que quizás en relación con los momentos sociales que se están viviendo, el porcentaje de conductores fallecidos quedan positivo por psicofármacos o como depresivos ha pasado del 4,3% al 6,97% posiblemente sea también un resultado de la crisis que también esté abundando en este tipo de fármacos para poder resistir los avatares tan complicados de la vida. De todas maneras, aunque solamente fuese una vida, una sola vida la que quedara en la carretera por consumo de suficientes, alcohol O derivados ya merecería la pena traer a colación en un programa como este la estadística que el Ministerio nos aporta en, esta, en este día. Si estamos intentando que nuestra vida no se quede en un hospital, si vamos detrás de infinidades de remedios naturales y fármacos para que nuestra vida sea más larga, ¿por qué la carretera tiene que tener un costo tan alto cada fin de semana de gente tan joven y no tan joven Pero que finalmente, con agentes exteriores como alcohol o como droga, la conducción se vuelve difícil, complicada. Y suele acabar, o puede acabar, en un trágico accidente mortal. Y después, después qué hay. Familias rotas, matrimonios rotos, hijos que quedan en el asfalto. una vida rota. Simplemente por un mal hábito. A veces, a veces no entiendo a esta raza a la que yo pertenezco. porque. Por una parte, invertimos miles y millones de euros en la investigación sanitaria para compartir enfermedades que no podemos evitar por vivir en un mundo como el que vivimos. Y sin embargo, tenemos hábitos de consumo que a veces nos llevan a tener actitudes y vernos envueltos en situaciones que podrían ser absolutamente inevitables. Y esto es lo que no entiendo de mi raza, de los seres humanos que son como yo. Una enfermedad que te viene sin que puedas controlar, pues está ahí, y uno tiene que buscar en Dios el consuelo necesario para poder ir enfrentando las circunstancias, y por qué no pensar que si una enfermedad va a acabar con tu vida, tenemos la eternidad el regalo que Dios tiene preparado para sus hijos, pero es bastante incomprensible que por hábitos externos a la conducción cientos de personas queden todos los años en el asfalto, y no puedan llegar a su destino, o no puedan regresar a su casa, porque la carretera Ha sido un juez implacable hacia sus hábitos de conducta que no son aconsejables. Nos parece un, una injusticia social para ellos, para sus familias y para los que se ven envueltos en este tipo de accidentes. Ojalá, ojalá que en este día, especial porque tú y yo estamos juntos a través de la radio, pero ojalá que este día sea un día especial, porque no haya nadie que muera en la carretera, ni nadie que se vea envuelto en alcohol, ...trabaco, drogas y la conducción... ...tal vez sea un buen momento... ...para decir, se ha acabado... ...tengo una nueva vida, tengo un nuevo proyecto... ...porque Dios me ama, porque Dios me quiere... ...y Jesús dio la vida también por ti. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista... Estás escuchando Entre amigos. Entre amigos. En esos momentos en que el cuerpo y el corazón cierran su dolor tanto ya amargura tristeza y confusión pizca de esperanza que devuelve mi ilusión y mirando al cielo vi una estrella que me hizo reco Дякую за Siempre hemos disfrutado de la selección musical que Antonio nos prepara. Eh, la verdad es que es un momento especial escuchar y hacer el paso de, del calidoscopio a las femenides eh, ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Muy buenos días. Tardes, noches. Depende de la hora a la que nos escuche la gente, porque aquí como nos escuchan en todo el mundo... Sí, yo, de hecho, estoy de noche todavía. ¿Así, ¿Ah, Antonio? Estoy durmiendo. No ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Estoy durmiendo. Buenos días. No me has saludado por, no por nada, sino por no despertarme. ¿eh? <risa> no, iba ahora, iba eh, ahora. Iba, eh, ahora, iba eh, uno os, por uno. Os, ¿Os acordáis de aquella enfermera que estaba en, en un país de Sudamérica que nos escuchaba a las 4 de la madrugada sí, sí, sí, y, sí, claro. que, y que hacía la guardia escuchando Radio Adventista? Es decir, que bueno. también servimos para El sueño a la gente Somos eh, fantásticos Mientras, Saludo, mi cariño, mientras no le entra Taquicardio ellos? o algo así Pero bueno no, sí. Ayer estuve hablando con, Estuve hablando Con dos amigos De, de Argentina ¿Ah, eh? ¿sí? Dice que ya empezó La primavera Que ya hacía buen tiempo tal, Y, y, y comentábamos Digo, hay que ver Lo que es el mundo, ¿eh? Que aquí ya vamos, aunque hace buen tiempo, pero bueno, vamos ya hacia el frío, hacia el otoño, ¿no? ¿Hacia otoño? Exactamente, ¿eh? allí ya empieza la primavera y, bueno, muy curioso. 24 de septiembre. Así ¿eh? es. Eh, esa es nuestra fecha de hoy y a ver hasta dónde nos remonta esta. a ver, a ver, a ver. ¿eh? Bueno, pues eh, comenzamos nuestra sección de efemérides y nos vamos a ir hasta 1869. En ese año y en este día, un 24 de septiembre, Estados Unidos <coughs> sufre una crisis financiera debido a la especulación en el mercado del los ¿Os suena ¿Qué es eso, la crisis financiera? No ¿Eso, sé, eh, ¿eso no existe? No Fíjate. Debido al mercado del oro. Ya veremos si salimos bueno, nosotros de la nuestra. Yo no sabía que se podía traspolar ¿no? El mercado del oro con el mercado del ladrillo. Porque sí. la última crisis ha sido derivada... O sea, lo que se ha pero devaluado el, el oro. Pero siempre tiene eh. la culpa. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, no, es ser humano bueno, egoísta. No es que se devalúe el, eh, el... Es que el ladrillo sea súper valorado. Sí, porque verdad. el oro es el oro. Ha alcanzado, pero... ha alcanzado valor de oro el ladrillo. Sí, sí, país. Sí, sí, de sí, todas sí, maneras, eso sí de la crisis... Yo no sé lo que es, yo no, yo no sé lo bueno, que es la crisis Bueno, os comentaba que ayer había hablado con estos argentinos y, y me preguntaba, oye, ¿cómo va la crisis por ahí? Digo, pues sí, hombre, la verdad es que se nota yo, y, y, y yo le digo, ¿y a vosotros qué os ha llegado? Y dice, no, nosotros vivimos te... en crisis constante o sea que siempre están en crisis o sea que ellos no notan esa diferencia Pero bueno, hablamos de la especulación y es el interés o el afán del ser humano por, a, por acumular, eh, digamos así posesiones no o patrimonio de una manera rápida y a veces un poco injusta no y hay esto una frase es lo muy provoca. bonita que decía uh -huh. que el ser humano acumula cosas porque tiene el corazón vacío, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. muy está, bien está muy bien, uh -huh. muy bien, muy bien. Uh -huh. es así, en fin, en mil novecientos treinta y nueve, un veinticuatro de septiembre, el gobierno español deroga la ley del divorcio Ahí queda eso ¿Dónde? Dos años más tarde en España, España. El gobierno español deroga la ley del divorcio en 1939 Un 24 mm. de septiembre Bueno, acabó la guerra civil Empieza a haber otro gobierno Que no era tan afín al, al divorcio No, no, no, para, para nada Y bueno, después con los años, lógicamente con la muerte de Franco y con la democracia, pues volvemos yo hoy en día, pues somos uno de los países más liberales en este aspecto de Europa. Es, Casi todos sí. los problemas funcionamos a golpe de divorcio. Se le llama sí. avanzado, Antonio, no bueno, liberal. Bueno, avanzado, sí, vale, de acuerdo. Bueno, no somos tan avanzados y si no sabemos solucionar de otra manera, ¿no? <risa> Hay casos en los que, desde luego, es necesario, porque, bueno, por la dureza de nuestro corazón, ¿no? de leyes. Pero el, bueno, no divorcio... siempre. También es verdad que a veces eh, no luchamos ¿Sabéis que ya se por puede uno divorciar por internet? Sí, los divorcios expresos ¿Es? que le llaman. ¿no? Por Internet. Sí, sí. Cinco es que, días. Es que Internet es maravilloso. Es, maravilloso, es fantástico, dicho, oye. Es maravilloso. No, vamos a buscar es, soluciones oye. para nuestro matrimonio antes de buscar la información es, del divorcio. Es, ¿Qué es, os parece? Es, ¿Eh? es fantástico. También hay. Es Me divorcio, divorcio en cinco días. De luego hemos llegado a una situación social bastante... No sé, si ya no, ni estable, nos casamos. ¿sabes? ¿para qué nos vamos a casa si sabemos que luego nos vamos a divorciar? Sí. A Después a veces nos asombramos ¿no? de los resultados y de, de la cosecha. Estoy eh, pensando ahora en estas leyes que el gobierno acaba de o quiere aprobar en relación a la autoridad de los padres mm -hmm. y autoridad de los maestros en la no escuela ¿no? Exacto, no, no, para darles un poquito más de autoridad o en todo caso respaldo respaldo legal, ¿no? Yo creo que era necesaria. ¿eh? Sí, pero, pero, pero yo creo que el problema, eso es un parche para es un mí. Parche, sí. El problema viene derivado de la situación social de nuestros sí, pero, jóvenes y de la sí, educación. Pero, pero fijaos, sí, sí, sí. es una contradicción, porque a los padres se le quita la autoridad sí. frente a un aborto de su hija sí, con sí, 14 claro, años, claro, claro. ya se le quita la, la, la y, autoridad. Y ahora, porque, claro, eh, los padres no podemos decidir. Eh, eh, eso de nuestros hijos porque es algo muy... Y sin embargo, es decir, por, una, por una parte, oficialmente se le quita la autoridad a los, a los padres uh -huh. eh, en algo tan importante como es un aborto y luego se pretende claro. que en cosas menos importantes sí, sí que tengamos autoridad. Sí. Eso es una contradicción social que la sociedad no lo puede resistir. Es decir, son contradicciones muy fuertes y nuestros chavales no saben dónde ponerse nunca. ¿eh? Uh -huh. decir que... Es complicado. La verdad uh -huh. es que es complicadísimo esto. 1951, avanzamos un poquito en el tiempo, en 24 de septiembre también, un incendio destruye el monasterio de Samos, en Lugo, eh, fue declarado monumento nacional, uh -huh. es triste, ¿eh? No conozco, no, esos no conozco esa zona, no, no, pero, no, he estado sí. en Lugo, fui pastor allí, pero, pero no ¿Sabes yo, lo que ni? pasa? Que los grandes edificios patrimonio de la humanidad, claro, suelen tener unos cuantos siglos, la mayoría de ellos, claro. ¿no? y entonces son eh, construcciones que han sido realizadas con materiales que no cumplen las leyes que hoy tenemos en cuenta a la hora de, de construir como material inúfugo, como, como resistencia y tal. Pero la verdad es que yo recuerdo ahora, por ejemplo, en el caso del Liceo y en el caso de la Biblioteca Nacional en Madrid en su época que también fueron edificios que fueron arrasados por el fuego prácticamente Museos y, de, de, y museos de, de, también, de lógicamente. Y, y bueno, hay que preservar esa, esa parte de patrimonio histórico que nos queda. Uh -huh. Uh -huh. Pues un 24 de septiembre en 1956, no sé si más o menos arrasador que el fuego, uh -huh. eh, fueron eh, más de 1.500 soldados armados con rifles y ametralladoras, sofocaban uh -huh. una revuelta estudiantil en la capital de México se da por todo sí, el mundo sí, sí. Y, Ahora, y de vez en cuando ¿no? sí, y eso lo tenemos presente en cada momento en China hace unos años y en países asiáticos pasa y en Sudamérica también ¿no? en el 68 en París fue famoso uh -huh. eh, aquí alguna paliza creo... también se ha dado alguna vez sí, eh? sí. Bueno, no, no, aquí y años correr delante de los grises era prácticamente un deporte Sí, sí. El, después de aquella el, época el en la época en la que he vivido yo también sí. el universitario que, que en los años 75, 80 no corría delante de los grises no era universitario lo de estudiar o no estudiar eso, eso ya era otra cosa pero correr delante de los grises y tirando panfletos eso Bien. era, eso era vamos, también el, es verdad el pan que nuestro veces veces cada día la policía se protege ¿no? porque claro, tiran piedras, tiran sí, cosas se protegen, rompen pero... contenedores rompen sí. no sé qué, mobiliario urbano eh, lo, fin, lo cierto es que la violencia la nunca soluciona los problemas nos podemos manifestar pero de forma pacífica, ordenada uh -huh. en fin ay, ay, ay bueno Continuamos. En el tiempo, 1965, 24 de septiembre, Fraga Iribarne inaugura en Barcelona el segundo canal de televisión, el UHF. Exactamente, oh, UHF. Oh. Yo recuerdo cuando se instaló, cuando se puso un funcionamiento este que en, en nuestro televisor en blanco y negro, en un vanguard, ah, en vanguard colocaron ¿sí? un, un dispositivo, un conmutador, digámoslo así, en la parte lateral, de una manera un poco chapucera, cuando queríamos ver el segundo canal, apretadores, ¡cloc, cloc, cloc, cloc! y entonces aparecía el segundo canal en blanco y negro, claro. Y que tenía poca, poco tiempo de emisión, en principio tenía dos o tres horas, pero bueno, era curioso. Yo iba a casa de un amiguito a ver los dibujos animados y cuando venía a mi casa no daban los dibujos animados porque todavía no tenía el TV2, ¿no? Y era, claro, decía, ¿y por qué él tiene dibujitos y yo no? no porque Vaya. tenía el segundo canal y el segundo canal era un síntoma de un nivel, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya eso no es un problema, de tenemos ciento de canales de televisión en casa que nos llegan, ¿a, a cuál a, peor? Mejor. <risa> o mejor. Tenemos bueno, bueno, que tomarnos sí. el a tiempo vamos, para sí. discriminar, la ¿no? La para sí, seleccionar. Sí, sí, sí. Hay, hay que reconocer que el salto que hemos dado bueno, en calidad malo, regular, de imagen, de en ver, calidad sí, técnica, Técnicamente es es no sí. hay nada que... Hablemos de contenidos. Claro, claro, lo de contenidos ya es otra cosa. Pero los contenidos van siempre, siempre... Hay de todo. Nosotros sabéis que siempre mantenemos un diálogo y decir, ¿qué es antes? el contenido o la demanda social para ese contenido ese, bueno. ese es el debate que está, que, que está abierto siempre sí, pues es de decir, la intencionalidad claro, claro, de, de los claro, que claro. hacen los programas claro. ¿no? si lo que quieren es ganar dinero pues habrá unos contenidos claro. más, Mira, a mí, más a, adaptados a lo que la sociedad supuestamente quiere a mí uno de los deportes que más en fin, me gusta es, es ver la misma shopping. la misma noticia en las diferentes cadenas yeah. entonces tú coges una, una cadena pro sistema, otra contrasistema Y es que es una noticia completamente diferente no, en, en, claro. de un canal a otro. Cuando había un canal no podías criticar el contenido porque no tenías punto de referencia. Ahora como hay no, muchos aparte, canales, parte, sí que puedo... Aparte de que no te dejaban eh, bueno, por lo sí, de la censura. No, <risa> son detalles, son detalles. Pero bueno, está bien, oye, el UHF, bienvenido en uh -huh, su época. Uh -huh. Tal día como hoy también, en 1971, se expulsan del Reino Unido 105 altos funcionarios soviéticos tras las revelaciones de un transfuga del KGB. Me acuerdo. Parece que hablamos ahí de cine, de me cosas extrañas, ¿no? No, no, me acuerdo, ¿no? me acuerdo. No, no es decir, de, de, bueno, hubo una... Esto pertenecía a la, a la Guerra Fría, uh -huh. al, al espionaje internacional, claro. y se descubrió que había un topo yeah. que, que estaba en ambos bandos. Un, ¿eh? un contraespionaje. Uh -huh. Un contraespionaje, y entonces los... los me, me, de la noticia, me, eh, me acuerdo... Así un poco obviamente, pero en los medios de comunicación le, le dieron bastante, bastante... Uh -huh. eh, so, en España, finalmente, aquí también convenía descubrir el contraespionaje, que, lo, que sabían que lo había, pero no los habían descubierto. Curioso. Bueno. A lo mejor Antonio no sabía mucho de eso, pero de la siguiente noticia seguro que sí. A ver, Antonio. 1976, 24 de septiembre, Correos inicia la operación Mercurio, en la que se piden voluntarios para paliar los efectos de la huelga de carteros. De la carteros. huelga, sí. En el 76 Yo en aquella época no era cartero todavía Porque fue años más tarde Pero sí recuerdo esa, esta huelga Que se realizó a la, a la época de Bueno, ahora en esta época no, Y en Navidades fue mucho más fuerte Se acumularon tal cantidad de, de cartas Cuando la gente todavía escribía Hoy cada día escriben menos Que sí, hoy que solo no. recibes recibos del banco. Sí, bueno, si están pagados Ahora, ya no hay problema. Es que lo hacemos eh. por internet. Sí, sí, sí, por sí, por sí. eso digo, el cartero son para recibos del banco. Sí, es verdad, ya no esperamos buenas noticias, solamente nos llegan malas. Bueno, 1980, un día como hoy, se constituye en Oviedo la Fundación Príncipe de Asturias. Eh, esos muy premios Príncipes de Asturias bueno, eso, también importantes. Bueno, son uno premio más importante. ¿En qué que... año has dicho, perdona? 1980. 1980. Ah, es, es, es jovencito. El, el... Claro, bueno, después de la muerte de Franco, ya cuando se convierte, digamos, en futuro rey, eh, en ese momento Mon príncipe monarquía. todavía, monarquía, entonces pues se establece este premio, que sigue manteniendo en estos momentos ah, sí, Felipe, sí. ¿no? Mm -hmm. Y que supongo que seguirá, pues, los hijos o hijas ...del príncipe Felipe... Ah, ...princesa de Asturias... Ajá. Suena sí, bien también... ...claro... No, suena bien... ...recordar que hay que cambiar la, la constitución... ...no para eso sé... Bueno, ...que cómo la cambie... ...que la cambie... Sí. ...por ahora es príncipe de Asturias... ...y bueno está bien... ...es un reconocimiento... ...a una trayectoria profesional... Eh, ...en los diferentes campos... ¿no? ...que a mí me parece muy bien... ...bueno... Pues continuamos con eh, premios, a lo mejor, 1985-24 de septiembre, Severo Ochoa es investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno. ¿Os acordáis que era aquel premio Nobel de Fisiología sí, o Medicina, con sí. uh -huh. ¿Eh? una investigación polifacética que bueno, eso hizo es una muchos, buena eh, uh -huh. muchas contribuciones en distintos campos de la bioquímica y la biología molecular? Uh -huh. La El verdad es que estuve nervioso. buscando información uh -huh. y y había mucha, muy interesante, sí, sí, sí. pero muy poco En fin, para, para dialogarla, ¿no? Porque realmente no conocemos casi nada de todo eso, ¿no? Riboflavina, creatinina, no sé claro. qué tal. No, no, bueno, no es nuestro campo. De, de, no, de, de hecho, todos todo terminan en Ina porque no saben qué ponerle el, el, el nombre, ¿no? Entonces, Va a ser eh. eso. Entonces, pues... Eh. 1988, también, un 24 de septiembre, se proyecta por primera vez en España aquella película, La última tentación de Cristo. Ay, ay, ay, ah, ese eh, tipo de películas... Yo no la he visto... Me, yo sé yo me, sé que me la he negué visto. directamente. Yo es que particularmente mmm, yo tampoco películas yo que tiene que ver con la Biblia, no he visto ninguna, ni tan siquiera los Diez mandamientos. No, pero, pero hay, claro. hay buenas películas. No, no. Esta era un poquitín falta de respeto, por, era esa película. Por por convicción propia no. no me gusta que, que me no, filtren sí. el texto bíblico a través de, de, de una película. No, es menos, es una opinión, pero y menos como la filtraron aquí, ¿eh? No. Esta película de Martin Scorsese que sí. bueno, que comienza más o menos y digo más o menos tipo evangelios, pero que de pronto la trama cambia y bueno, que un supuesto ángel eh, libera a Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal al lado de María Magdalena, Con María Magdalena y, y luego tenía una amiga que me acuerdo que me decía bueno, ¿y qué problema habría si fuera así? Digo, pues, pues, nada, pues muchísimos, ninguno, todos ninguno, <risa> ninguno. <risa> bueno, ¿todos se vendría problemas. abajo todo, todo claro. el mundo cristiano, ¿no? y un poco la esperanza de, de, de, de la segunda venida y tal, no, el, el, pero bueno, no, no olvidemos que es una película y una película es un producto artístico de, de ciencia De también, sí, pero ¿no? Porque, pero no olvidemos tampoco que por la temática... Uh -huh. ...tiene mucho más impacto eh, para hacer conciencia social... Que otro tipo... De hecho, las taquillas, el, las personas que lo vieron... Para, para mí, las películas que, tienen, que están basadas hipotéticamente en la Biblia no entran al mercado como pueden entrar otros géneros. Yeah. No, ¿Por qué? Porque tienen unas connotaciones especiales. Eh, yo prefiero, ya, ya sabéis ya lo he dicho uh -huh. muy, muchas veces, yo prefiero la calidad de, del texto bíblico porque finalmente y lamentablemente no todos los directores de este tipo de películas son creyentes. No, ¿sabes lo que de, pasa? De, de, que los de medios de comunicación fundamentalmente apelan, apelan a al sentimiento, uh -huh. porque es al conocimiento o al morbo. se apela, bueno, porque al conocimiento el se apela a través de la lectura uh -huh. de un buen libro. Entonces cuando tú vas a ver una película es una hora, hora y media que de alguna manera sales, pero quiero decir que normalmente las películas no tienen mucha información. Te apelan al sentimiento, al morbo, a la atracción, a lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, no dejemos de ser... Hay buenas películas, Hay películas por ahí, Hay películas que yo creo que son cristianas en el sentido de que tienen esos principios, esos valores morales, que son interesantes, ¿no? Uh -huh. A la hora de, sí, sí, de, sí. de... Y bueno, que están hechas con, con gusto, ¿no? Pero películas como esta de La Última Tentación de Cristo, Jesucristo Superstar, películas así, son, para mí bueno, son... Bueno, esta pasada es un no movimiento... Son solamente una provocación y la gente responde a esa provocación yendo a verla, ¿no? Entonces, bueno... bueno. Mmm. Son polémicas y precisamente lo que se busca es eso, que sean polémicas para que sean vendibles. Claro, claro. Es un poco como la película que bueno, hizo Mel ponen Gibson. ponen el trapo y ahí vamos. Mel Gibson, <risa> ¿no? Que, que también es una película que, bueno, se supone que está basada en hechos reales, pero la manera Esacervada, de ponernos... Exactamente. No olvidemos que el cine es, es un arte, entonces, bueno, ahí se presta mucho a la interpretación personal del director, en este caso, y de los actores y tal. Y bueno, no no no no tiene que llegar más allá. Uh -huh. Entiendo. En fin, un 24 de septiembre en 2002, tal día como hoy la Comisión Europea sanciona a Portugal por superar el límite de déficit admitido en la zona euro, el vale. 3% del Producto Interior Bruto. Y claro, esta efeméride me hacía pensar, uy, uy, uy. Pero eso es bastante injusto porque nos van a echar. en estos momentos tendrían que estar sancionados toda Europa porque la crisis está afectándonos a todos. Sí, sí, y España es, me parece, que la que peor va. Sí. si eh, no la que peor, una de bueno, las que peor. Bueno, la información pues que veremos. nos llegan, sí, estamos a la cola, a la cola de, del veremos. vagón la recuperación sí, sí, sí, económica sí. ¿no? vamos a salir como no, dos no. o tres años de, de, después de a ver si no lo, nos echan de la unión de, europea de, de de, de, no echarlo no porque hoy no se echa a nadie de ningún sitio hay, hay. ¿no? hoy no no no echar no. el enfrentamiento de bloques ya ya acabó no pues que pero no nos que, pero por lo que lo menos. somos un país que hemos empezado hasta somos tan buenos que hemos empezado la crisis hasta mal no. es decir <ríe> que Y, la vamos a hacer, y vamos a salir de la crisis hasta mal. Bueno, es decir, sí. Vamos a tener esperanza en que... No, que nos vamos a recuperar funcionará. seguro. De las grandes crisis del, del 29, del 70, eh, nos hemos recuperado. No nosotros, sino a nivel mundial. Entonces, de esta también nos recuperaremos. Lo que pasa es que uno se pregunta, después de esta crisis, ¿habremos aprendido algo? No, en absoluto. No, no. porque sí, si hemos no aprendido no. que la especulación, el ansia de poder... Y, y el querer hacerse rico en cuatro días no es conveniente, eso lleva a mal, pues bueno, igual ha servido para algo. ¿Qué va, qué va? No nos importa Pero, a los demás en absoluto. Ya, el problema es que la crisis la tendremos que pagar los ciudadanos de pie, ¿no? Claro. Y por eso sabemos fehacientemente que volverá a ocurrir otra vez. Sí, ¿Seguro? dentro, sí, por, posiblemente alguna. dentro de un par de décadas igual vuelva a pasar igual. Segurísimo, si no porque antes, el ser humano sí. no cambia, si lo estamos demostrando, caemos un montón de veces en la misma piedra. En fin, continuamos, 2003, 24 de septiembre, la Guardia Civil, y esto es otra piedra en la que también caemos constantemente, intercepta en Tarifa, en Cádiz, una embarcación con 70 inmigrantes, hmm. 21 de ellos, menores de edad. Ahora está todo este problema de que no a sabemos ver, qué hacer ver, con los menores mil, de edad. Que... 2003... Ay, ay, ay. Pues igual, 2003, allí, Pablo? 2003, 2003 2009... Sí. No, no, es que nosotros, desde Adra, eh, en la zona del campo de, de Gibraltar... Eh, Alguna noche, sábado noche Hubo que ir a asistir A asistir, a, sí. a, o sea, ¿Sabéis? Una de las imágenes terrible, terrible. De, de las imágenes más, más espeluznantes Que yo recuerdo Es en la oscuridad profunda De, de la playa de Tarifa Esos ojos blancos de miedo De, de, de gente Eso no he podido olvidarlo mm. no, Seguro no, que se queda no grabado Hay que reconocer que aunque la, la, la situación de esas personas Cuando llegan aquí pues, Legalmente pues es bastante mal Pero hay que reconocer Que estas personas Les empujan mucho la necesidad Sí la necesidad de, de la que viven en sus países de, de maneras, y mi, la esperanza de poder mejorar ¿no? de todas maneras, mi época allí estuvo más relacionada con el Prestige y el Chapapote yeah. es decir, que fue, fue, fue la época en que estábamos nosotros allí pero bueno también llegaba alguna alguna patera, pero ya, ya digo, hay, hay situaciones eh, humanas que son difíciles de, que m, de poder olvidar. En fin, bueno, y 2004, 24 de septiembre, terminamos aquí porque el tiempo no nos da para más, se presenta una nueva técnica que realiza ecografías en cuatro dimensiones para la detección precoz de retrasos y malformaciones fetales. Todo un adelanto bueno, y terminamos en, ¿no, veis, en algo positivo. Lo, lo, lo que decíamos en el cardeoscopio, luego mm. nos gastamos infinidad de, de millones en investigación absolutamente necesaria y sin embargo luego en la carretera te, te quedas Simplemente por el alcohol o la droga. Es Muy una de las paradojas yeah. de, la, de bueno. la humanidad. Muy triste. Y en cuanto a nacimientos y defunciones, pues mira, 1905, 24 de septiembre, nacía Severo Ochoa, ese bioquímico mm -hmm. español, premio Nobel de 1959, que hemos nombrado anteriormente por aquel otro premio. 1958, Elena Ochoas, que no tiene nada que ver, no son familia, mm -hmm. psicóloga y sexóloga española. Sí. Y en cuanto a defunciones, en 1953, pues moría Jacobo Stuart Fitz James, el duque de Alba. Y bueno, pues eh, feliz cumpleaños a todos nuestros oyentes que cumplen eh, este 24 de septiembre. No sé si tenéis alguna efeméride por ahí personal, no, hoy de algún no, amigo, hoy, hoy algún no. Ayer familiar, sí, hoy alguien no. por ahí. No, mi familia no. Bueno, pues ya saben, bueno. estos amigos oyentes, ¿por qué no? Si nos quieren llamar para felicitar a algún familiar, a algún amigo en directo, pues que nos llamen a Radio Adventista. A lo mejor hoy es muy precipitado, pero a partir de mañana pues nos podéis llamar a esta hora, al final de las efemérides, si queréis felicitar a algún... Oyen, a algún... Amigo, familiar, que nos os escuche. Oh, Encantados, es que ¿no? O ¿no? que nos manden un correo y nos Exacto. lo digan con tiempo, claro. Estoy muy contentos muy lo vamos a hacer. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy, Esther? Hoy vamos a hablar de cómo vivir mejor. Vamos a ser positivos. Desde luego, eso mm. nos gusta a todos. Mm. Vamos a escuchar. Vive mejor. Haz como los pájaros, comienza el día cantando. La música es alimento para el espíritu. Canta cualquier cosa, canta desafinando, pero canta. Cantar dilata los pulmones y abre el alma para todo lo bueno que la vida le ofrece. Si insistes en no cantar, por lo menos escucha suave música y déjate llevar por ella. Ríete de la vida, ríe de los problemas, ríete de ti mismo. La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma. Ríete de las cosas buenas que te suceden. Ríete abiertamente para que todos se puedan contagiar de tu alegría. No te dejes abatir por los problemas. Si procuras convencerte de que estás bien, vas a terminar convenciéndote de que realmente lo estás. El buen humor, así como el mal humor, se contagian. ¿Cuál de ellos vas a escoger? Si estás de buen humor, las personas a tu alrededor también lo estarán y eso te llegará de vuelta. Lee cosas positivas, lee buenos libros, lee cualquier cosa que reavive tus sentimientos más íntimos y más puros. Practica algún deporte. El peso de la cabeza es muy grande y tiene que ser compensado con algo. Además, te vas a sentir mejor, más animado, más joven. Encara tus obligaciones con satisfacción. Es maravilloso disfrutar de lo que se hace. Pon amor en todo lo que esté a tu alcance. Cuando te propongas hacer algo, hazlo. No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece. No vuelven. Ninguna barrera es infranqueable si estás dispuesto a luchar contra ella. Si tus propósitos son positivos y es la voluntad de Dios para tu vida, lucha. Porque es lo mejor para ti. Y si son de Dios nada podrá detenerlos no dejes que tus problemas se acumulen resuélvelos lo antes posible habla conversa explica discute y perdona el silencio mata exteriorízalo todo deja que las personas sepan que las quieres que las amas que las necesitas amar no debe dar vergüenza por el contrario vuelve a las cosas puras deleítate el máximo de tiempo posible en la naturaleza puedes sentir más cerca a dios contemplando su creación cultiva tu interior y él hará que brote belleza de todos tus poros no seas aburrido no te estanques en tu propia miseria despierta levántate tú puedes todos podemos entonces vamos eres lo que cada día haces de ti por eso vive mejor Estás escuchando Entre Amigos En Radio Adventista nuevo día a Recetas del Mundo. Hoy tenemos a Alicia con nosotros. Es una voz ya amiga de Radio Dentista, La conocéis a través de la voz en la cantidad de programas que hace con nosotros. Así que le damos la bienvenida. a Alicia? Buenos días. Hola. Estoy muy contenta de estar otra vez con vosotros. Pues también está Antonio, también está Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí la verdad estamos, es que con Felices. ganas. Teníamos ganas ya de encontrarnos en este programa. Tenemos hambre. Sí, tenemos <risa> hambre. y Yo tengo es los jugos. Constante. Espero que lo que traigas, Alicia, sea bueno. Y, y, y sobre todo en abundancia Aunque sea malo es igual, pero en abundancia No, es bueno y buenísimo Y podría ah, bueno. servir de aperitivo perfectamente ver, ¿Y aquello de que es bueno, bonito, barato también? También ah, mira. Lo bueno, tiene todo Estupendo. Estupendo. Oye. Pues a ver, ¿cuál es el producto de dónde viene? No. Pues mira, estoy muy contenta porque os voy a hablar de el producto es el aguacate mm, y la receta es guacamole. Ah, a mí me encanta mm, el guacamole, ¿no? guacamole qué bueno. Sí, guacamole. bueno ya veo que lo conocéis eh, todos, no os he dado ninguna sorpresa. No, pero, pero seguro que como lo preparas tú no lo hemos probado ninguno. Bueno, bueno, os tendré <risa> que invitar, os tendré que invitar. Hombre, eso está ah, que, claro, pero, pero está... eso no se lo digas a Antonio programa, que te pilla la palabra rápido y te hace traer. El programa se está poniendo interesante, <risa> no por la receta, sino <risa> por la invitación. <risa> por la invitación, de verdad, me encanta invitar. O sea, que estáis todos eh, cordialmente invitados a mi casa, Alicia, no a un aperitivo, Alicia, ¿eh? tenemos mucha audiencia, cuidado que no cabemos. Bueno, bueno, de uno en, no de uno en uno, no, de, de cinco pareja cinco. en pareja o de cinco en cinco. Bueno, os quiero decir que esta receta es de México, es un país que he visitado en varias ocasiones. Y me encanta, me encanta por la alegría que tiene sus gentes, por mira, lo mira, bonito mira, que mira lo que tengo a, ver, preparado. a ver, a ver, a ver, a ver qué has preparado. ¡Ole! Música mexicana. ¡Ole! ¡Ole! <risa> bueno, siempre buscamos música tradicional. ¿no? Es Un la saludo, música... ¿no? para los amigos mexicanos eh, que tanto... nos estén escuchando. Oye, que son muchos los que nos escuchan. Sí. ¿eh? ¿Sí? Por tanto, por el blog como por es la verdad. página web eh, sabemos es que, es que son cierto. muchos que nos escuchan. De Chiapas y, y de, de México, Distrito Federal. Muy bien. O sea, muy bien. De Cancún. De Cancún. ...de Cancún, de Cancún... ...ahí me diría yo a visitarles... Bueno, sí. de Cancún, ...lo de Cancún no sé si tienen tiempo de escucharnos... ...lo de Cancún yo creo que bueno. son más españoles que mexicanos... ...allí van todos... ...allí va todo el mundo de vacaciones... ...bueno pues esta musiquita Maya, para, para es para ambientar un poquito... ...pues sí, ambientar. sí... ...el México actual presenta prestigios de tres civilizaciones... ...es una zona de volcanes... ...y tenemos de México Distrito Federal que es eh, en la actualidad la segunda metrópoli más grande del mundo, sí. vaya. Y es um, muy interesante creo recordar que tenía México. 17, 18 millones de habitantes, sí, sí, sí. eh. Sí, Estamos es... hablando de que pues la el... diagonal, lo que sería la diagonal de la Ciudad de México, Oala. creo que tiene más de 50 kilómetros 50 kilómetros ¿eh? Pues para hacer el guacamole para todos, es... una calle Fíjate. alicia le, le, le va a costar, ¿eh? Madre no, mía. yo para tantos no. Allí hay que ir a aprender a hacer el guacamole, eh. Una española a invitarles a guacamole. A mí cuando me han invitado lo he disfrutado mucho. Bueno, os quiero decir que la música es mezcla de, de mestizajes, depende, sí, sí. como en todos los países de la región, pero lo que en el mundo más conocemos son los mariachis también ah, pues sí, sí. quiero decir que he ido a cenar varias veces a restaurantes donde después tenían actuación los mariachis y es una gozada una gozada qué y guay. sobre todo si tienes la suerte de que te dediquen pues una canción uh -huh. Pero ¿Eh? eso, eso siempre se lo dedican a, a las señoras a los caballeros nunca hoy <risa> yo he visto a los caballeros también y no sabes con qué cara miran los caballeros a las mariachis que le dedican una canción <risa> <risa> en una ocasión Мені <laughs> Me lo pasé muy bien mirando eso que dices, ah, bueno, bien, A los bien. caballeros no Pues sí, a los caballeros también eh, Si te dedican las mañanitas México lindo O cualquiera de estas canciones que nosotros aquí conocemos La verdad es que realmente es una gozada Te animan o la noche Te animan la noche Qué bonito. Ay, Gracias Escúchame. Antonio Es que esta la he puesto porque no sabéis ni cómo se llama Esta mariachi y se, se, llama? se llama Viva Obama oh, no. Anda, Estás tómale Dale, dale Que Así ver. que esto es lo bueno. actual la actual, ¿eh? Esta será la última hornada de música. Esta es la última hornada, Me hay calla. que callarse y, para y, escucharla. Es lo mejor lo de hornada, ¿no? Sí. Sí. Con el programa sí. en el que estamos. Exactamente. Bueno, bueno. ya sabéis que los mariachis eh, emplean unos instrumentos musicales que para nosotros también son muy conocidos. El violín, la guitarra, la trompeta, que la verdad Qué es bonito. que es impresionante escucharles. Y luego el guitarrón. ...la verdad es que mm, toca sí. el corazoncito y te hace moverte... ¿eh? No, no, sí, no, ...es música que bonita... Sí, sí. ...y si además te tomas bonita. un buen guacamole... ...ya venís, ya mejor, ya, mejor, ya, ya ...a ver, sorpréndonos bueno, Alicia... ...el fruto principal con el que se hace el guacamole... ...pues es el aguacate... ...se le considera, no se le considera verdura... ...se le considera fruta... Uh -huh. ...fruta... ...es originario de México... ...dice que en un principio se cultivaba hasta el Perú... ...ahora ya se cultiva yo creo en todos los países... Y el término aguacate proviene de la palabra azteca aguacate. Que Anda. se podría traducir como mantequilla natural mm. Ah, pues sí que lo es ¿Eh? bueno, sí, Y de la sana, sana bueno. mucho más sana que la mantequilla Una, una va a parar? especie tiene, sí, sí, sí Porque sí, sí. Una, cuando haces el guacamole queda como una cremita sí, sí, una, Es una cremita que además simplemente de, de, de machacarlo o, o triturarlo Queda uh -huh. esta, exactamente una mantequilla uh -huh. Tiene los, mucho ácido graso pero del bueno, ¿no? Verás, te lo voy a explicar Los aztecas lo utilizaban como potente afrodisiaco uh -huh. Y los indios americanos lo llamaban el fruto de los dioses Mm, los sí. españoles lo conocieron durante la colonización y lo uh -huh. bautizaron con el nombre de Pera de las Indias, por su parecido con oh. las peras que tenemos en España. ¿Sí? Vaya, es es qué sorprendente. Qué originales que somos los españoles. Es que, ¿eh? Nos rompemos muchas veces la cabeza. Con lo que quiera aprender lo que significaba para ellos, no. tenemos que rebautizarlo como pera. Eso lo hacemos con las películas, no lo vamos a hacer con la fruta. Es que somos la pera, somos la pera. <risa> somos la pera. Se dice que es la única fruta que posee todos los elementos nutritivos, proteínos, proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, sales minerales y agua. Actualmente se cultiva en España. También en la zona tropical de la costa granadina, uh -huh. en la costa del sol uh -huh. y en Canarias. Claro, uh -huh. por, la por la temperatura, por el clima, vaya. Claro. Sí, sí. Es que... Aunque se da mejor en, en Canarias que, que en Granada. ¿eh? Sí, sí, porque es un en... clima más tropical, Granada más cercano es... a lo que es México. En Granada es muy frío, ¿eh? Uh -huh. No, pues hay aguacates que yo he comprado uh -huh. y, y son de esa zona y son exquisitos, muy suaves, muy suaves, uh -huh. excelentes. Su valor calórico es elevado, tiene 135 calorías calorías por 100 gramos, pues la grasa bueno. constituye su mayor componente, pero estas son eh, monoinsaturadas. El 72% son de ácido oleico, uh -huh. característico del aceite de oliva, que ayuda a eliminar el colesterol malo. Claro. ¡Hala! Así que o sea más, más, más ¿no? aguacate en la más dieta. Más aguacate en la claro, dieta, claro. por favor. Sí, no, sí. Aporta bastante vitamina E, un antioxidante natural y también tenemos que decir que es muy rico en potasio. Uh -huh. En el libro Guinness de los Records se le proclamó el, al aguacate como el fruto más nutritivo de la dieta común. Mira, Esto es no. interesantísimo. No, para eso, mí es que sido... no lo sabía. Un buen detalle. Sí, un y buen detalle es lo bueno que está un bocadillo de pan con tomate, con sí, aguacate, con aguacate, un sí. poquito bueno, de cebolla. Bueno, eso sí, está. sí, sí. Y en México... Oye, parar ya, ¿eh? Oye, de verdad, me, <ríe> me <he> está doliendo <ríe> <ríe> la baba. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, Oro Verde de México ah, qué Creo que es sí, precioso, qué precioso. Qué <risa> qué Una licencia del técnico Adelante <risa> Alicia Ahora os voy a decir una curiosidad Y es que el aguacate es venenoso para los caballos Aquí que no lo podrías ¿Ah, pensar sí? Sí, sí, pobres caballos sí, sí, sí, Ah, sí, no sí, lo sí. sabía Parece ser que es por causa de una toxina Que les ah. activa a nivel cardíaco Pero claro, este si sí comen muchos aguacates Claro, claro, claro. ¿Eh? Pero bueno, por si que si es una no curiosidad ninguno pobres animales. No. Eh, por si acaso al caballo que no tengo no le voy a dar aguacate. Pues muy bien. <risa> y si le damos aguacate por lo menos quitar el hueso, que es lo que le hará daño al fe, pobre no, caballo. Es lo que se le puede atragantar. Claro. <risa> tengo que sacarle después, qué <risa> liante. Porque el hueso del aguacate también se las trae. Se las Madre. Mía. Pero ¿sabes lo que leí en el libro que después os voy a anunciar? ¿Cuál? Que el hueso de la aguacate no me... resulta que lo, la cascarita que se le queda, eh, después de tenerle unos sí. días eh Eh, sin seco. estar dentro, mm. sí, seco. Si la tuestas, mira, esto no lo pensaba decir, pero te lo he comentado antes. Si la tuestas y luego le pones unas gotitas de aceite de oliva, se hace una cremita que es ideal para hacer crecer las pestañas. Esa queridas amigas, aguacate, ¿eh? no me queridas ¿Para amigas. Para las pestañas. Para las pestañas, no. bueno, eh, pone una cosa que es que me hizo hasta gracia. Dice que se ponen tan fuertes y tan largas que podrías sostener algo en las pestañas como un cigarrillo, claro. Esto no sé, mm, no esto sé, no sé si es procedente, de un, lápiz, no, un, un, lápiz, un lápiz, un lápiz, Vamos bueno, a decir bueno, un lápiz. Si si sujetas el ¿Pero cigarrillo, mejor. pero no te lo fumas, no, no problema. No pasa nada, no, no, no pasa a nada, a menos nada. que no esté encendido, es que, que, que, no, que no esté o sea, encendido. Pues si está encendido, se <risa> quema la pestaña. O sea, había que ir con aguacate, el guacamole porque no nos va a dar tiempo. No, no nos va a dar tiempo. Os pensaba contar un chiste, pero no puede ser. Al final, al final sí queda tiempo, sí. Bueno, la receta de guacamole mexicano que os voy a presentar hoy eh este Don Sebastián Berti, ganador Diana de Plata Internacional mm. es como autor de mayor proyección de recetas de cocina de México al mundo mm. y os voy a hablar de los ingredientes un cuarto de kilo de tomate verde ¿Sí? si no puede ser rojo pero mm. Mm, esta receta es con tomate verde un trozo pequeñito de cebolla sí, un manojito pequeño de cilantro unas cuantas ramitas que le da un sabor exquisito dos aguacates, una cucharada de aceite de oliva, jugo de un limón Sal a gusto y un poquito de guindilla verde, también a gusto. Nosotros oh, no estamos acostumbrados a tanto picante, pero... No, pero bueno, se, pero quita, se quita un poquito. Pero de verdad le da mucha está. alegría a la receta. Yo bueno. lo hago más fácil, yo cojo el aguacate, pongo quesito de este del caserío, sal, ajo, sí. limón... Bueno, y tienes salen que probar esto. Es que Esther es muy es práctica. No sí, es sí, tiene, no... es muy rápido, <risa> que no queda más remedio. <risa> pero, pero la verdad, eso ah, lo voy a probar, ya lo creo que sí. Y la preparar... Si no han cogido la receta, que nos escriban que se la mandamos. Ah, sí, sí, se la mandamos con muchísimo gusto. El aguacate no. El aguacate, no, el de aguacate ya es privado porque Y yo cada uno quiero escuchar el elegir. Chiste, antes de terminar que ¿Sí? escuchar el chiste No, no, no pero te tengo mil, que decir eh, la forma de preparar ah, eh. Es machacar la cebolla y la sal en un mortero Ajá. Luego sí. agregar la guindillita Y los tomates hasta que queden completamente molidos Ajá. Y por último Agregue el cilantro y el aguacate Sazone con el aceite Y resuelva, eh, revuelva con el zumo de limón Le queda una crema magnífica, es el, bien, magnífica. Lo, vamos a lo vamos a probar Magnífico. Oye, qué plato más bueno, ¿eh? El sí. chiste, Alicia. El que chiste. yo no me quedo sin el chiste. Venga. que tengo Era un niño un, rato. un niño un niño mexicano. Venga, eh. venga, dos, eh, dos segundos. Había dos niños amigos y uno estaba eh, voceando, aguacates ricos, aguacates, y cada vez gritaba más fuerte. Eh, el otro amiguito estaba apoyado cerca de un cactus allí y le decía, por favor, no chilles tanto. Y el amigo, pues para fastidiarle más fuerte. Pues como vuelvas a chillar voceando y diciendo aguacates, que te compren aguacates, te los voy a pisotear todos. Y el otro más fuerte. Aguacates, buenos aguacates. El amigo se enfadó. Se los pisoteó todos y con esa tranquilidad que tienen los mexicanos ya no voceó aguacates, ricos aguacates, voceó guacamole, rico guacamole. Está bien. Oye, pues desde aquí mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros oyentes de México, que son muchos. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Un adiós. Hasta luego. Pues al final Alicia nos ha dicho cómo se inventó el aguacate, el guacamole, pisando el aguacate. Así que con eso terminamos nuestro programa de hoy. Ha sido fantástico el poder estar con todos vosotros en este día. Repetimos, si queréis la receta nos escribís y os la enviamos con muchísimo gusto. Eh, Antonio, Alicia, este y un servidor. Nos despedimos de vosotros. Hasta el próximo programa. Pero siempre con un texto de la palabra de Dios. Hoy tenemos el Salmo 121 que dice alzo mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra no olvides que fuiste creado por Dios y una criatura especial porque Dios es tu creador nos escuchamos mañana no nos faltes hasta mañana